the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene, upon the fractured screen, the dreadful poems scroll upon the grump of pain. <laughs> There's a policeman with an honest soul, seen scene whose head is on the pole, he grunts as he kills.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 At last, the 1998 show, the situation, tragedy, grand slick with soap, cliffhangers with no hope, the water in the flooded gallery There's a girl who was good blood not shop, is desperate for her father's love, believes the hand beneath the glove is what she needs to hold, she What in the land of doing As you please and outside in the cold The backdrops peel and the sets Keep way the cars get eaten By the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors Stroll, shelter if the show is through The looks with the cue the She smiles at last in 1998. show the taught song no one ever sings. The coffee growers' line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets by the Bueno, estaba, estaba saliendo demasiado bien. ¿eh? La pif inicial tenía que, tenía que llegar. Y que en un medio tiempo iba yo ya camino, ¿eh? llevaba yo el, el cursor también de, de, del, del pause, ¿eh? del reproductor del, del VLC, para porque ya viera que estaba puesto lo de repetir el cantarín. Bueno, pues repitió, ¿eh? no pasa nada. Yo creo que eso no nos moleste a nadie. Porque los que estáis de sentir este programa seguramente que ya estáis fechos aquí, ¿eh? a que que pasen a que pasen estas cosas, los que estáis fechos a sentir esta emisora, ¿eh? pues son los mejores también, porque no todo el mundo tiene tan ¿eh? y tan manazas como yo, ¿eh? pero pero hay gente que también deje de vez en cuando y pues meta gambas Y es lo que tiene una Radio Libre. Sí, porque eso es lo que eh, estás lo que estás sintiendo, eh, una Radio Libre. Concretamente es la Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre de UBIU. Eh, que está en Asturias y Asturias que está en el autodenominado Reino de España. En realidad, eh, esto que se llama Asturias, autodenomínase el principal de Asturias y, y de hoy, está en el, el autodenominado Reino de España, eh, que forma parte de la autodenominada Unión Europea. el mundo yo cuido que no se autodenomina y el sistema solar y el universo tampoco es en la que podemos dejar la parida aquí o o Reino de España, sí. Sí. Porque no y que lo llamen nada, y que llames el huele, No que lo de asina minen Y que autodenomina Asia, ¿no? Bueno, y en Radio Cucar, Radio Cucaracha, todo lo jueves, aparte es, Bueno, todos, casi todos los a aparte de las nueve no de la noche, eh, lo más fácil es que te hayas sintiendo anedonia, porque ser normalmente a lo que son aquí. ¿eh? Y esta noche, ¿eh? esta noche del día 2 de marzo, eh, supuestamente ya en primavera... ¿Cómo ya era? Primavera... No, primavera meteorológica. La primavera astronómica entra para... Eh, para dentro de Terce manuques o, o, o, o por ahí. Pero la la meteorológica por lo visto y entro, hombre, no hace tanto frío como feizo, pero tan calor tampoco fae. Primaveral eh? Ta todavía invernal. Yo de fecho traigo dos dos chaquetes una arriba la otra, chaquetes muy fines, también es verdad, eh, pero bueno, son dos. De momento de momento tengo en el chat a la, a la amiga maría la sintiente maría ¿eh? buenas noches maría buenas noches y la verdad que, que, que sin más dilación ¿eh? Eh, quisiera yo haceros una reflexión no sé si de alguna vez falé de este tema, y es fácil que sí, porque, bueno, pues yo un tema que me obsesiona bastante, y como, bueno, pues las mías obsesiones en, en buena medida, pues aprovecho la, la radio para pa soltarles y es fácil que falara de ello. Pero bueno, eh, para otra vez no tengo ningún problema. No sé si vosotros pensáis que, bueno, pues... Que, ...que los seres humanos... ...que los, los individuos... ...en general... ...construimos eh, la nuestra... realidad ...y una afirmación muy hippie... ¿eh? ...muy hippie... ...y, y que entiéndese muchas veces... ...pues de esa manera tan... ...tan hippie, ¿no?... ...la gente, bueno, pues... ...la gente que rechaza pues... ...todas estas cosas... ...del eh, bueno, pues, hippismo, por ejemplo... ¿eh? Bueno, y una manera de falar, lo puede decirse de otra manera, pero bueno, a mí sale mejor el concepto de este egipismo. Bueno, pues que lo refuguen, porque claro, a ver, esto tiene un extremo, ¿eh? Eso del de hecho de que el individuo construye la realidad tiene un extremo que, bueno, pues, pues que lleva bastante ridículo, en, la, en mi opinión, que lleva el extremo máximo maximalista, que viene a decir algo así, ¿no? Como que, bueno, pues que. las conciencias de los individuos por mero hecho de bueno pues de imaginar o de desear una cosa pues faen que esa cosa exista de esa manera bueno pues se supone que todos los individuos eh, diseñamos y, y creamos el nuestro mundo lógicamente a mí eso parece es una baballada <risa> sencillamente porque bueno, bueno y deponiéndonos no en plan escéptico en plan respetuoso podría decir eso de vale sí o no porque como es una afirmación infalsable porque tendrían que decirnos les las condiciones que tendrían que darse para bueno pues para que viéramos o para que demostrásemos que eso no era verdad bueno pues como no se da esa falsabilidad bueno pues No se da esa ves y al mismo tiempo parece extremadamente compleja. Eh, ya sabéis que yo soy muy, muy fan de, de Ockham, eh, de Guillermo de, de Ockham. Y de aquel principio del de, de, de parsimonia, aquel pluralitas non ponendas, sine necesitates, Eh, yo bueno pues pienso, eh, pienso que una afirmación de ese tipo eh, como la gran mayoría de estas afirmaciones que vienen del hipismo, que son afirmaciones en, sin ningún tipo de bueno pues de base eh, tan base es únicamente en una decisión que una decisión que toma una una determinada persona pues, pues decido que voy a decir esto bueno, pues pues vale <risa> está bien no tengo por qué justificarlo eh. no tengo por qué basarlo en nada eh. ni siquiera, ni una observación ni una reflexión siquiera bueno sí la reflexión igual si, lo, si igual si lo basen no lo sé pero bueno de todas maneras eh, esto de construir de que los individuos construyamos la nuestra realidad Eh, hay otra parte ¿m? una parte que no es así maximalista, que no es como si dijéramos que creamos de la, de la nada la realidad según el, el nuestro deseo, la nuestra conciencia hombre, no pienso yo eh, no pienso yo pero sí que pienso eh, que, y pienso porque además me parece la única manera razonable que sí que efectivamente construimos la realidad, claro que sí la construimos a través de lo que podemos percibir con los, con los nuestros sentidos. Eh, todos esos pequeños lladrillos, ¿eh? que son las percepciones, los estímulos que percibimos, van ayudándonos a, a construir todo lo que tenemos alrededor. Eh, eso no quiere decir que sencillamente creemos de la, de la nada las cosas que el nuestro mundo, el fenómeno que sucede a nuestro alrededor. No, de la nada no ¿Eh? creamos a partir de lo que hay no queda otro y es lo que hay ¿Eh? otra cosa y es que bueno pues eh, que cada uno, ¿eh? lo que hay puede interpretarlo de manera diferente eso es la parte del sujeto los estímulos pero, percibe perciben los mismos porque uno y otro son los que son. Lo que ocurre que, oye, pues la percepción no y mera recepción, la percepción y interpretación. Entonces también interpretaremos, ¿eh? esos esos estímulos pues seguramente todos de manera diferente. Uno pues desde el punto por motivo del punto de vista desde, desde el que los percibamos Seguro que en un hielo mismo, pues lo que ve un rico que lo que ve un probe, aunque te han viendo la misma cosa. Seguro que según vamos creciendo, más como vamos anclando, vamos poniendo esos ladrillos arriba de los otros que, que ya llevamos puestos, bueno, pues va dando va dando una imagen diferente. Eh, a lo mejor y el mismo ladrillo el que construye una muria un metro del suelo, que, que el que se pone el alto de una torre, ¿eh? Lo que ocurre es que si en antes no teníamos construida la torre, pues no, no, no podíamos ponerlo ahí. No sé si me lo explico, pero si no me lo explico tampoco me importa demasiado, ya lo sabéis. Eh, de todas maneras, yo recomiendo a, a Kant, Immanuel eh, Kant y sus a priori, para pa más o menos comprender todas estas cosas. Curiosamente, todavía los hay por ahí. Que, mira que Kant, Kant ¿de qué se excluye Kant? El 18, me parece. ¿Eh? Mira que ya llovió, que ya pasó tiempo. Bueno, pues sigo viéndolos por ahí que todavía son eh, positivistas y estas cosas. Bueno, hombre, positivistas, creo que decir, positivistas, no no que ellos parezca bien todo. <risa> Entendámonos. En, Esto es en plan de, de ciencia positiva, conocimiento positivo. Yo que sé, pues hiper mega materialistas, deterministas, mecanicistas. Y a lo mejor sí, yo cuido que. Mecanicista y el, así, el término que más eh, que más que más cuadra con con todo esto bueno pues la, la, la cuestión ya que eh, pese a toda esta diatriba que, que acabo de, de soltar pues ayer entró a mí la duda de si efectivamente no, no construiremos de la nada no sé las cosas que nos que pasen ya ves que por otro lado el, el fecho de desear una cosa, de pensar en esa cosa, pues posiblemente lleve a poner en marcha comportamientos, ¿eh? a desarrollar conductas que lleven a la consecución de esa cosa o más bien que aumenten las probabilidades de que tal cosa de que tal cosa suceda. A lo mejor yo no sé si esto es lo que me pasa a mí. Cuido que no, cuido que no, pero <coughs> Así miráis la semana pasada yo en este mismo programa a través de este mismo micro estaba falando de de la ciudad de Xixón y de cómo me prestan y de que mes en cuando bueno pues se dirá que leiar per Xixón bueno pues ayer fue un día de esos Por la tarde después de trabajar después de comer después de tal y dije yo qué hago Bueno, pues como soy un miserable que que tira los perras en cuenta de ir a dar un paseo pel naranco, que mira que lo tenemos lo tenemos aquí bien a mano, en cuenta de ir a dar un paseo por cualquier de los alrededores de Vieux, que hay requechinos bien guapos, no, pues en cuenta de eso, garre un garro un alza y tiré pa Chichón y tuve que leyando por Chichón, viendo la mar. La marca ya no estaba tan, tan bravo como como los días detrás, de que por lo visto bueno pues hasta rompió cosas, ¿eh? rompió cosas en los puertos y en los muros de las playas y tal. No estaba tanto, pero bueno, todavía estaba, ¿eh? todavía, todavía golpeaba en el sol, el sol es curioso. Y bueno, no, pues eso, eh, si, si conocéis Sichón... ¿eh? Pues veis que bueno pues que lo, lo que lleva la, la estación de autobuses de Cijón está más bien para pa la parte bueno pues más occidental de, de lo que lleva la, la playa de San Lorenzo ¿eh? y bueno pues si te pones a callejear desde allí pues puedes llegar hasta el extremo del, de la desembocadura del río Piles que está que está en, en el extremo más oriental de la de la playa. Bueno, pues yo pude si esa caminata no sé cuánta distancia lle, lle mucha, pero tampoco no poca. ¿eh? Y si ella como sea, mucho poca. Lo que sí, lo que sí que ye, ye, ye prestosa, lle muy ye un, una callejada bien prestosa y tal. Y bueno, pues y, eh, al final ya prácticamente ya era de noche, no sé cuándo era, bueno, de, de, que fuera de noche tampoco llegaron cosa, porque todavía aunque los aunque los los días largaron mucho eh, inda sigue oye, fue haciéndose de noche a noche haciendo bastante temprano bueno, pues ya tapeciaron, no sé qué lo podía ser pues, 8 o lo mejor y, y en antes de dar la vuelta pues, ya empezaba dar la vuelta en tomar la, la caminata para yo contrario, para volver a coger el, el autocar para volver para, para Uvieu ¿eh? Bueno, pues eh, en antes de, de, de tomar la callejada en, en el sentido contrario, en la dirección contraria, perdón, en el mismo sentido, pero en contrario de dirección, dice la Sina, pues dije yo, bueno, pues voy a sentar en un banco, ya veis que, que el, todo lo que ya es en la mitad más, más oriental, eh, vamos a decirlo así, del, del muro de Xixón, ¿eh? pues no está estrada de, de banquinos, ¿eh? banquinos que, que miren que miren a la mar y dice yo bueno pues voy a sentar en un en un banquín de estos eh, un pedacito ¿eh? bueno pues acordáis vos de que hay no sé si dos elmanes hay dos elmanes igual un no mini igual esto fue hay hay tres pues bueno qué más da que haya dos elmanes o tres o me llegó llego macetu llegó macetu dime ahora buenas noches chesando como alegro alegra escuchar todo jueves Bueno, coño, a mí préstame bien bien yete y, y que te estés sintiendo de, de, de lo tuyo, ya me Bueno, pues estaba yo contando eh, esto de, de ese programa de dos o tres hermanos que dediqué a, dediqué a recordar eh, esas situaciones en las que, bueno, pues que tengo al contrario gente, gente la que falaba, eh, gente viejo, eh, de normal, porque, bueno, Pues, ...pues la verdad que... ...pensando, pensando así... siente mozo... ...bueno, acuérdame de una vez que tuve también... ...una charla muy interesante con un... ...con un niño que tendría do, 11 o 12 años en... ...en... ...en Vimenes... ...en Vimenes subiendo, ¿cómo se llama? este ...en Melendreros... ...en Melendreros subiendo para... ...para Peña Mayor... ¿eh? ...tuve una charla muy interesante... ...en este caso yo era un niño, y era pequeño... ...pero pero bueno, también ya verdad... ...una cosa... que falaba con un viejo, ¿eh? Y hablaba falaba de temas de de viejos, de, ¿eh? de, de del ganado y, y de los huertes y de bueno, pues de cosas de, de cosas de paisanos. Allí estuvimos hablando de, de cosas de paisanos. Acuérdame que estábamos el meme el trovador, ¿eh? Y yo y apareció aparecido el y empezamos a empezamos a a hablar con él. Pero bueno, lo normal de que bueno, pues que fale con con gente viejo. ¿Eh? como vos como vos estuve contando, con gente vieja y normalmente, aunque no siempre, ¿eh? con préstame falar hablar más cuando estoy en el monte, ya sabéis que en pues, la ciudad cuesta más trabajo, de la misma manera que si estoy en el monte, ¿eh? dicho el otro día, vuelvo a decirlo, de la misma manera que si estoy en el monte, oye, pues cualquiera que venga a hablar conmigo a mí, préstame por la vida y sigo en la, sigo en la corriente, eh, Cuando estuve en una ciudad, no y exactamente lo mismo. No sé por qué, es eh, todo lo contrario. ¿eh? Bueno, pues estando en Xixón, ayer, pues, pues sucedió exactamente eso. Eh, estaba yo sentado, tan tranquilo en aquel banco, y arrimóseme un, un paisano, un paisano mayor, y dicho eh, algo así como, ¿Qué estás? De, de amo, y es el amo. Yo pensé que a lo mayor lo que quería decir, ¿eh? y que si ¿eh? el banco ya era tu mío. Entonces él contesté y digo, no, no, no apártome para acá y tal. Y bueno, apartéme y él, y él se entonces ¿sí? eh, Reconozco que la mío, la mío primer, ¿eh? el primer impulso fue el levantarme en ese momento y, y marchar. Porque dije, yo, este va a empezar a darme la chapa. Y ya vos digo, a mí, si me dan la chapa en el monte, préstame. O en el monte, en el prau. A ver, no, tiene ser, no tiene por qué ser una altitud determinada, pero tiene que ser en, en zona rural, digamos, como mínimo. Oye, pues, eh, tuve yo a punto, eh, tuve a punto de, de levantar y marchar. Pero, bueno, por embargo, quedé allí, decidí quedé allí. Y, y díjome el paisano, tú que ya es de, de fuera... ¿Eh? y dice yo, bueno sí soy de fuera ¿De dónde allí es? Y bueno de viejo. dice ah bueno bueno hombre yo yo también soy de fuera y tal porque decíame el, el paisano aquel yo soy de yo soy de la pola la pola siero ah bueno pues pues mire empezó a contar porque bueno pues oye no sé arranquéme arranquéme como si tuviera un monte pensé que estaba en la ciudad Y arranquéme decir aquello de, coño, pues yo, eh, cuando yo era niño, bien de fines de semana pasé por allí, por por la parroquia la carrera y tal. Coño, sí, conozco lo yo y tal. Y bueno, pues nada, el paisano siguió falando, arrancóse, o arrancóse, siguió falando. Eh, decíame, bueno, pero yo soy soy de la pola, pero llevo llevo 20 años ya, 20 años viviendo en Chichón. bueno pues muchos y tal y Ubiel Ubiel también lo también lo conozco bien porque porque bueno fui muchas veces por por Ubiel para que lleve vosotros qué cosa más tal no bueno y empezamos la la charra así lo tonto de decir pues yo vivo en y pero prestan mucho chichón y decía más pero y eso y eso Ubiel es nacido en Ubiel Sí, somos pocos, bueno ahora me imagino que ya hay mucha más gente, pero todavía bueno, la miña generación, ya os digo que yo estoy un cacho para arriba de la mitad de la esperanza de vida, la miña generación, bueno pues ya éramos nacidos no veo prácticamente todos, pero fios de vecinos yo yo cuido que que no sé muy pocos, ¿eh? Muy pocos conocía. Y de hecho, la, la mayor parte de, de la gente de la generación eh, No hemos identificado... Bueno, la mayor parte de la gente de la generación perdonad, eh, Ya estoy yo generalizando. Eh, como si supiera lo que pensaba la mayor parte de la gente de la generación Vamos a decir nada más que el puñado de, eh, de personas de más o menos la mi edad con los que yo me trataba, eh, la docena <risa> <risa> la mayor de personas, de Pues, inda que lleguemos nadie, la la mayor parte, la mayor parte en esta ciudad, no nos sentíamos subeínos, sentímonos todos, uno que es isomedano, otro que es navetu, otro que es isyerano, eh, otro que es isfranquín, no nos sentíamos de de la ciudad, sentímonos de de donde lleguen los nuestros pasos, los nuestros donde vinieron, porque sí que fíos de subeínos. no llenamos casi ningún eh, esta, bueno, pues debió ser una ciudad que creció muy deprisa y en la que tampoco no había tanta tanta gente, vivía la mayor parte de la gente fuera, y no vio, vivía, vivían nada más los los ricos ¿eh? los viejos, eso sí supongo que vivían, que vivían vivía no vivía. y entonces claro, el paisano como mayor que era, pues a lo mayor todavía tenía también esa idea de que de que de dubieu pues que era poca gente por eso me pregunta a mí pero pero nací en dubieu y dije sí yo de toda la vida dubiego de toda la vida de oye pues nació lógicamente como todos bueno como todos como todos como tantos de la mi generación nacidos de progenitores de fuera pero pero dubieu al fin y al cabo dubieu y dije me pues yo Tengo, tengo mucho por ver, porque a sitios para que para que cantara la, la misma mujer, y yo decía, coño, pues entonces, eh, la, la tu mujer, pero que ella lo que cantaba, decía yo, hostia, igual cantaba tonada, y dice, eso, eso, claro, la misma mujer cantaba, cantaba tonada, y estuvo allí cantando, en este sitio, hombre, ¿cómo se llama? aquí donde, allí donde canten, tuve la ocasión de de comprobar que el que el paisano sufría bastante de danomia danomia de algunos escaezos pero bueno escaezos que que no de ser más o menos los mesmos que que tener yo y el paisano doblaba bueno más que me doblaba bastante más en en edad Eh, pero pero no ni salía al sitio es que un de un decantable ¿no, cómo cómo era cómo era y dije yo no sé un teatro sí hombre sí un teatro para pa cantar entonces dije yo bueno, ah, pues sería el, el Reconquista eso el Reconquista más el el Campo Amor eso coño el Campo Amor eh, mira y fue algún pequeño inciso oye de toda la vida que que, que tra tra tra el mundo y los nombres Del Hotel de la Reconquista y del Teatro Campo Amor, <risa> ya sé que no tienen mucho aquello ni mucha importancia tal, pero yo comento lo que pasó el programa y, y el mío. ¿Ven? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vale, seguimos. <risa> Eso que, que decía me decía mi paisano: Sí, sí canción asturiana y, y sí, sí, en el Campo Amor. Bien, de veces canto, canto en el Campo Amor. Y entonces yo dije: ah, Pues a mí. préstame la, la canción, la canción asturiana, la tonada. ¿Quién era la, la tu mujer? Y decía, la, la mía mujer llamábase Margarita Blanco. Y yo la verdad que, bueno, pues, oye, como dice dije a él, eh, a mí, oye, gustame la tonada, y es verdad, pero tampoco soy un experto en tonada Entonces, no, nunca nuncaía Y yo me decía, pues, cantaba mucho en... En, de pareja de pareja con, con este con, con el tordín y ese sí me sonaba más el tordín y y decía me si sí, me si sí, sí, mira si sí, sí, tienes un, un coso de esos cómo se llaman un coso de esos que usan decía él que usen que usan sobre todo les les mujeres ¿eh? y, y que anden con, con el deu ¿eh? y lo mueven con el deu ahí sale mi muller y yo pensé digo qué será eso que usan sobre todo las mujeres y que anden con el deu y claro, la y la la muller entonces e me digo meca esto este se va a referirse al al telefonúcu pequeñúcu no sé por qué tenía la percepción de que de lo saben sobre todo les mujeres supongo que tendría que ver con esto que vos decía al principio al entamu del programa que la gente los individuos construimos la nuestra realidad a partir de, de lladrillos que, que vamos que vamos poniendo y ponemos los nuevos en río a los otros interpretamos la, la percepción la perdón percibimos no recibimos recibimos estímulos y a través de la, de la interpretación los percibimos de una manera o de otra pues a lo mayor sencillamente eh, en el entorno de, del paisano este y Pues resulta que los paisanos usaban menos el teléfono que, que las mujeres. Y por eso decía él, que sobre todo las mujeres. Y preguntó a mí, ¿tú tienes uno de esos? Y bueno, pues debió de ir a topar ¿eh? con el único o de los pocos que no que no tenemos teléfono de esos. De hecho, bueno, es, y más, dije yo eh, lo que pasa que el, el mío no vale para esas cosas, no se ve... No se ven lo, los vídeos y tal. Tengo que buscarlo en, en casa, que en casa sí tengo para mirarlo. Y yo me le, Sí, sí, pues, pues cuando llegas a, a casa, si tienes pa', pa mirarlo, has de, has de buscar a, a Margarita Blanco, que sal... al Perey. Y bueno, pues, pues ya que me lo he dicho, ¿eh? pues no, me faltó más mi tiempo cuando... ¿eh? en cuanto que, que llega a casa. tome mi tiempo para para sentir a, a margarita blanco eh, no debe ser de les más famosas, porque no hay al penes vídeos vídeos de ella pero pero bueno supongo que tampoco de les más famosas lo sabrá eh, Sentir a margarita a ver si vos si vos presta ¿A dónde Mozo de los güeyes, un aplauso fuerte por eso, para aquí. Esta canción voy a dedicársela a mi marido, a mis hijos y a mi queridísimo nieto que encuentro aquí a todos. Sintiendo Radio Cuca, 107.3 de la frecuencia modulada o www.radiocuca.org. Sigues sintiendo a. por ahí María hubieras invitado a tu amigo a sentir anedonia. Eh, nunca no creo que eh, no creo que, que, que el paisano eh, que el paisano tuviera tuviera posibilidad de, de sentir de sentir anedonia. Eh, tengo por ahí también un, un tal Polecia o una tal Polecia eh. Eh, pues buenas noches también ahora mismo en el chat a Maceto a María y a Polecia bueno pues pues un saludo para todos Las más cosas, eh, volé más más cosas con el, con el paisano... Fue, fue fue como de repente recordar. ¿Ves que que decía yo precisamente el, el, el eso, el programa ese que que falé yo de tantas cosas? Eh, ves que de, que decía precisamente eso de joder, pues en mucho tiempo que no me pasa eh, esto de eh de tamara de tamara hablar con con un paisano sin más. Pues pues ya ves tú por dónde pasó me pasó ¿eh? me pasó me pasó me sesión falles de charros con gente falé de de la ciudad de de la ciudad de sesión y, y y pasó ¿eh? y pasó ahí estaba pues la la cosa es que que este tipo no ¿eh? contó contó muchas más más cosas ¿eh? decía me decía a mí gustaba mucho cómo cantaba la la misma mujer llevábamos la Llevábamos muchas veces a, ¿eh? a cantar con nosotros cuando yo jugaba los bolos. Porque yo jugué bastante los bolos. de ¿eh? yo, dice oh, sí, sí. Medio campeón de Asturias eh, Yo, claro, no entiendo de bolos. Pero él decía, me lleváme al principio. ¿eh? Yo ya al de salida para... Pa, Como dice dicho la palabra. Mira, yo en antes hay unos años, seguramente no... No hubiera, no, no hubiera tenido ningún problema para pa recordar cómo, cómo era la palabra. Lo que pasa que, bueno, pues ahora si el paisano aquel tenía tenía anomia, ¿eh? tenía escadezos, los míos son, no sé si tan grandes o, o, o casi como, como los de él. Yo os digo que más que me, me doblaba en edad, mucho, mucho más me doblaba en edad. Bueno, por pues la, la cuestión y que decía eso que, que él iba mucho jugar a los a los bolos, decía pero yo decía yo eso yo ya era bueno si acaso palentamos, pero el que ya era bueno bueno yo era yo era mi hermano, ¿eh? ya era mi hermano que ya era así más alto que yo y tal y jugaba mejor sí, y, y prestaba pues, ellos a todos entera la misma mujer cantar porque porque inventaba letras eh, que tenían que ver con los con los bolos. Y cantaba cosas de los bolos. A mí recitóme el paisano, ella recitóme un, un par de ellas. ¿eh? Eh, lo que pasa que yo os digo, la mía memoria. ¿eh? Intenté quedarme con ellas, pero que va, que va, no fui quien. No fui quien. Eh, había, además, tenía gracia, porque una de las que me dijo yo era así muy. muy pecarona, muy tal, falaba de, de los bolos y, de, y del bolo que estaba en medio y estas cosas ya sabéis no entendéis entendéis de qué va de qué va el tema y decía eso que bueno, pues prestaba ellos a, a todos porque porque así porque así sentían la y cantaba cosas una cosa muy curiosa muy, bueno muy curiosa no sé si es tan curiosa pero pero en el mundo de la de la tonada de la canción asturiana la verdad que la gente allí y más bien tirando a purista, ¿eh? a purista en el sentido de que las novedades, pues ¿eh? como que como que no gusten, como que no gusten demasiado eh, y la y, y, y curiosamente la mujer esta interpretaba debía inventar los ella los los, los les y les estrofes muchas veces y, y era lo que cantaba si vais a al YouTube y buscáis el el, sonoma, el de Margarita Blanco hay, hay un par de vídeos que se ve que son que son caseros de ella cantando tras de una cena que bueno, pues por una botella que se ve descorchada igual lle una cena de Navidad ¿eh? y sale una rapacina que que me bueno pues igual llena la Sofía eh, la so la Sofía ¿eh? por lo visto según me contaba Estiño me decía a mí Decía, ir al banco eh, a sacarles les, perras, nunca me nunca me prestó. En antes iba la, la mi mujer, en que ya no está la, la mi mujer, va, va a la fiebre, préstela de Dios, porque eh, préstela de Dios sacar y sacarles perras. Y decía yo, en plan de cachondeo, que llegue, okay, y probé, y de no, no, que va, que va, tiene bien, además el. El marido gana gana bien gana bien de perres porque ayer presubilado de la mina ya veis ayer topé, topé un poqueñín con to los, con todos unos cuantos de los tópicos asturianos Topé con el el, el, el hombre de una cantante ¿eh? una cantante de, de canción asturiana <ríe> Topé tope con el hombre que que para arriba fuera su jugador de bolos ¿eh? fuera su jugador de bolos y el suegro dun don de la Mera. Teníalo todo, tenía lo todo pues el el típico, el típico asturiano, ¿eh? Muy curioso, muy curioso, pero pero muy prestoso a la vez, eh, muy prestoso a la vez. Él él no era presubilado de la Mera, ¿eh? nada ya si faltaba para cumplir con todos los tópicos que él fuera gaitero, ¿no? No, no era gaitero. Él contome que que mientras muchos años, ¿eh? que tuvieron un bar que resintiera resintan un bar y contóme también alguna historia de de aquel bar porque preguntóme así sin más dice que ahí hay hay algo de trabajo y dice digo bueno pues ahora ahora sí ahora estoy trabajando también dice cosas raras eh porque bueno trabajo hay hay muy poco y muy malo y el que hay se va yo tuve eso tuve 20 años, tuve un bar y, y tuve a la mujer ahí contratada y dada de alta y cotizando por eso ahora tenemos una que una paga curiosa a la fila y a mí y tal porque la de ella y contóme, contábame más historias el bar, no me llegó a contar donde tuviera el bar pero contóme más historias. Eh, a cuenta de eso, decía, así, la verdad que Yo también había una vez un, un rapaz y tal que, que jolín, yo tenía lo trabajando para mí en el bar, ayudando, echándome un, un gabito. ¿eh? Y, y, y una vez, ¿eh? porque no tenía, no tenía un duro, este rapaz, él era, no me acuerdo dónde me dijo que era, pero de Yoña, no sé de si, si de, de para Castilla o para Extremadura tal. y decidí morrer y morrer en la má y no tenía perros para no tenía perros para ir y dice yo cago en la ma los perros hoy les digo cómo vas a faltar al al al entierro de la toma un paisano un paisano asturiano no sé no sé en general hoy en día se se conoce si ese concepto pero a mí el el concepto de paisano ¿Eh? Ese, ese título un paisano no es más un, un nombre cualquiera un, un paisano un paisano y un paisano, antes ¿eh? ya también El el, el, el, el dicho este decía, sí, un, un paisano y un paisano Aunque pega un paisano y un paisano no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y no, no, un paisano no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y y, y todavía todavía venía a verme muchas veces cuando cuando no trabajaba y tal y tengo yo estaba en un bar ¿eh? y pidió un café y, y al ir a pagar decime ya te apago, te apago el café y fíjame y, y eran los fíos de, de este hombre que oye pues yo que sé sabrían que en el día que, que echaron gabito y, y entonces ellos conocen a mí yo, yo sí, no sé si sí tanto pero ¿eh? cosa cosas guapas, ¿eh? cosas guapas y, y contábame también como él, él todos los días ¿eh? todos los días eh, de fecho, y cuando cuando tú y sientas conmigo venía de echar la partida o sea, nah, yo he hecho la partida en un, en un bar por ahí, peripalantre he ¿eh? hecho la partida la partidina todos los días y no sé qué y, y después bueno, ahora iba a tomar una sidra iba a tomar una una seda yo casi todos los días tomó una seda me decía el al, al paisano ¿eh? fumaba fumaba señoritas ¿eh? igual que el que el mi abuelo, nos bueno nos caben los años que, que fumó ¿eh? eh, nos caben los años que, que, que tuvo fumando eh, mi abuelo, yo os conté yo qué sé pues en como 10 años 10 ¿eh? años en antes de en antes de de de eso de morrer de de fumar lo que pasa que en antes llevaba setenta años setenta años fumando bueno en fin la última época fumaba señoritas y entonces bueno pues decía yo vi al paisano fumar la señorita tal que de fecho dice me fumes y dice no no yo no fumo dice pues mayor dice yo sí ni de menos mi abuelo murió de, murió de, de cáncer de, de pulmón llevaba 10 años sin fumar pero yo que fumar a 70 entonces seguía teniéndolo ahí o sea no pues yo decía fumo eh, fumo todos los días raro y el día que no bebo por lo menos una botella de sidra eh, y, y ya ves aquí estoy tan contento cuántos años me eches yo claro yo soy más mal luchando da que buah. Entonces yo miré para él, tenía miedo digo, a más con gente mayor, ah, pues si echas de más. Eh. Hombre, yo ya cuando me preguntaba, digo, este yé seguro que se, que se oye, pues, que se, que se, que se que considera que está bien para la su edad y tal. Entonces yo miré para él y digo, a ver, pues no sé, tienes así traza como mi abuelo cuando, cuando morrió. Eh, bueno, y dije, y bueno, echa ¿eh, alguna flor. Digo, pues es un poco más mozo. Ya, ponte 83. Y entonces yo me... hago la mar, pues qué jodido estoy. Y digo, hostia, ya, resulta que tiene menos y tal. Dice Mel, dice él riendo, 88. Digo, joder, pues estás, estás como una rosa para 88 años. Dice, dice Mel, bueno, pues oye, ya, ya ves, fumando y bebiendo. Y empezó a hablar de la sidra Pues decía, una cosa, y que yo ahora voy y puedo tomar una botellina. lo que pasa es que hay otros días que ¿eh? que estás con más gente y empieza uno que sí una otro otro que sí otro que sí otra otro que sí más allá tal bueno oye pues me ¿no? ¿Eh? cayendo un un escuante, es igual vemos tres o cuatro y tal y, y así seje al paisano ¿eh? y, el, y el paisano pues pues, pues estaba bien ¿eh? estaba bien y, y bueno pues un momento que me ha dicho bueno pues Bueno, tiró a la señorita y luego al pedazo prendió otro. Digo yo, ¿fumes mucho? Ya, ya en aquel momento yo lo veo por el nombre, ¿eh? Porque ya me dicho el, yo, ya me metido, ya me metino a todo el mundo. Si me ves, ¿eh? Si me ves por ahí, salúdesme. Si me encuentras un día en un chigre, tomamos algo, ¿eh? No te cortes. Digo, no, no, por supuesto que no. No sé si nos volveremos a ver, pero pero Sí. entonces dije yo, fumes es mucho tino. Y dice, "Me cago en la barba, ¿qué está esto aquí?" Digo, "Hostia, pues quieres marcho, eh. Mira a ver. De esto que ya tenemos confianza y ya nos echábamos, nos echábamos unas risas. Y bueno, si llegó un momento que dice "Bueno, pues nada, voy para allá, ¿eh? ¿Quieres venir a tomar algo?" Y ya en ese momento dije, "Nah, yo tengo que tengo que de allá para para volver para pa veo. Y yo, bueno, pues nada, a ver si nos, si nos encontramos otro día. Oye, pues ella aquí, ella, ella, como sea, ¿no? A ver si nos, si nos vemos otro día. Y despedímonos. Y, y despedímonos. ¿eh? Ahora seguís sintiendo Radio Cuca, seguís sintiendo Anedonia, Perdona, y por este silencio, pero oye que, bueno, pues, a ver, les pifié son cosas que pasen en Anedonia, ya lo sabéis perfectamente. Oye, por cierto, que tienen una faulilla hoy en el chat, eh, tan esta noche Maceto, Marí, eh, eh, Policia, polecia marchó, pero... Este otro que se metió como de GD Guardia Civil, pues igual, y el, igual y el mismo, eh. <ríe> tienen una una aquí, ¿eh? Y, dice el decía Macetu, hay tiempo ya, ¿eh? ¿Eh? Dice Macetu. Eh, el famoso Madero, siéntete de Anedonia, por fin se ha manifestado en el chat. El famoso, ma, no, perdón, el famoso Madero, sintiente de Anedonia, por fin se ha manifestado en el chat. Ah, pues igual, es sí, y. Sí. Venga, igual, yo pensando que ya era, que ya era eh, Madero Nacional. Igual y, igual y picoleto porque dice, dice que yo guardia civil pero sí, sí, el guardia civil dice, solo estoy en vuestra imaginación no en paranoyéis <ríe> y luego preguntaba a María si, si señoritas y era una marca, supongo que bueno, pues refiriéndose a a los cigarrinos que, que fumaba el paisano Sí, las señoritas son una una marca de unos, unos cigarrinos eh, que son como puros en miniatura Una, una cosa así... yo del de mi vuelo ¿eh? Eh, pidiéndoles las señoritas y, y casi nunca compraba al paquete ¿Eh? supongo que, que para no fumarlo porque yo cuando estaba cuando estaba quitándose de ello y al cuarto me den el bar diciendo ponme un, un chato vino y una un chato blanco y una señorita ¿Eh? acuérdome, acuérdome de, ¿eh? de esas cosas ¿Eh? Y nada, bueno, pues seguimos eso ¿eh? Eso que os contaba ¿Visteis qué, qué movida me más extraña me, me pasó ayer? Bueno, extraña no porque ya me ya me pasaron muchas veces Pero bueno, pues fue prestoso, fue prestoso Fue en la ciudad, ya veis que yo en la ciudad soy menos dado a, a estas cosas Pero igual tengo que, que hacerme más dado, ¿eh? La verdad es que, joder, pues... A mí pues también hablar con, con los viejos, con los, con los mayores. Supongo que... Porque yo también soy un poquillín de eso, ¿no? Eh, soy de toda la vida. Eh. No sé no sé si es cuestión de, de, de mentalidad o de actitud o de lo que sea, pero yo creo que... puedo que soy un viejo de siempre. Eh, mira, llega tal el extremo que a mí... me los perros viejos, por ejemplo... gustan mucho los perros gusteme más resulta mucho más eh, mucho más entrañable mucho más me apetece estar con un perro viejo que con un que con un cadello, con un con un cachorrín eh, yo tuve tuve más de tuve más de, de un tuve más de un perro eh. Eh, el primero que, que tuve tuve lo de, de, de, de cabello de, de pequeñín ¿Eh? Donde recién nacido ya vino por la mi casa, y yo cuando realmente me, me llevé bien con él, ¿eh? cuando realmente fuimos, fuimos amigos, eh, fue cuando él ya, ya, ya era mayor. ¿eh? Ese fue el momento en el que, en el que realmente hicimos amistad. Eh, hoy en día pienso en, en adoptar un, un perrín, y no me pasa por la cabeza adoptar un, un, un cadello, otro uno pequeño. pienso, no sé, ver los viejos, ¿eh? No sé, más calmados, más posados. Más como yo, quizá, que, que oye, al fin y al cabo soy, soy posado, calmado, poco proactivo. <risa> Tengo yo mucha, mucha proactividad. Prefiero, prefiero esperar, ¿eh? Prefiero, no sé, soy de los de oír, ver y callar, quizá, no sé. Ese es de viejo, ¿a que sí? ¿eh? También, no sé, trabajé muchas veces con viejos, ¿m? muy pocos con niños. Y la verdad que siempre me sentí también más a gusto con los viejos. A lo mejor por eso, a lo mejor porque, porque resulta que, resulta que, que van más con la, con la misma manera de ser. Yo soy viejo, me parece a mí que soy viejo, que, desde que iba a decir desde que nací no, pero desde niño seguramente sí. O donde gente que fui faciéndome mozing, pues igual, igual también, igual soy de, igual soy de bellos. ¿eh? Los niños cánsenme, no me disgusten, gustenme mucho. Pero cánsenme, son agotadores, ¿eh? son agotadores y bueno, pues a mí a mí prefiero prefiero a los viejos, dame los bellos. Los bellos tienen un problema. ¿eh? y que desgraciadamente una cosa que en ellos pasa nada más a los viejos pero que a los viejos pasa con con mayor probabilidad ¿eh? que ye, que los viejos están cayendo ya están ¿eh? en, en esa cuesta abajo, en en esa en esa degeneración con lo que siempre cuando tú cuando uno es muy amigo de de los de los viejos, claro, pues cada poco tiene, tiene el problema de que se encuentran con que uno ya está, vuelve a ver a uno que llega era el su amigo y ya está fastidiado y muchas veces pues se encuentranse con, con muertes, ¿eh? Alcuéntrase con muertes, ya lo que hay y el precio que hay que pagar por lo que yo pienso que, ye, ¿eh? Que hay un gran, un gran regalo que hay el poder hablar con con la gente con la gente mayor. Eh, a lo mayor también, mira, en este caso, en este caso no fue una lo de lo de hablar con una con una persona vieja sentada, sentada en un banco, pues igual igual podía podía entenderse como eso de construir la realidad, porque la semana pasada tuve falando hablando de esto, pero bueno, también me, me topé a lo largo de la semana con alguna de esas personas mayores, eh, A las que yo aprecio tanto. y pude percancearme de que eh, unos vecinos que no lo viera pues pues ya estaba mucho peor que la que la que la última vez, ¿eh? que, la última vez que lo que lo contrara pero bueno ya es lo que ya es lo que hay ¿eh? de, hecho, de vez en cuando pasen estas cosas en fin qué íbamos a qué íbamos a hacer ya es lo que hay ¿Mm? ya es y así nada y mira, ya que me, me dice aquí el guardia civil que, que vaya tortura a la música bueno, pues entonces les voy a poner otra, ¿eh? que igual le gusta un poquillín más ¿eh? diceme María, seguimos con Margarita sea sí, seguimos con, con Margarita, ¿qué motivo hay para cambiar? ¿eh? si ayer conocí al, al hombre de Margarita, hoy que menos que sentir a Margarita Con estos sonidos tan tan prestosos, dice diz me encanta el sonido de las gaitas, inspira nostalgia. Eh, yo la verdad que también no sé no sé qué tienen exactamente, pero pero también me me molen la, la de Dios. Y bueno pues me temo que, eh, que, que a lo mejor no sé por por compensación cósmica o, o alguna o alguna movida eh, similar. Pues de la misma manera que la semana pasada hice eh, un programa de dos, dos horas y media Porque no trabajaba el de siguiente ah, Pues esta semana me pasa a mí que Eh, el programa va a ser nada más de una hora siento mucho, estoy muy cansado uno que estoy cansado bueno, eso pasa con todos los semanas ya sé que estáis fartucos de, de sentirlo eh, pero bueno, sí, es verdad uno que estoy, estoy cansado, tengo sueño y otro ya que oye, pues que mañana sí que trabajo y bueno, y por último ¿eh? y, y no menos no menos importante eh, oye, pues la verdad que Ya tuvo dicho lo más importante esta noche no va, eh, en fin quería hablar de de tino ¿eh? llamaba ese tino por cierto no sé si dicho lo dicho antes ¿eh? al despedirme dice oye pues yo llamo metal también ¿eh? y apretámonos apretamos la mano eh, apretaba bien la mano apretaba bien la mano que sabes que ye, una de les ¿eh? una de las cosas que yo más aprecio a una persona que sea capaz de dar un buen apretón de manos a uno de esos que pasa que pasa que, que, pas que no quieren dártela me gusta más el que la da y veré algo otra vez no sé mal lo veo ¿eh? mal lo veo porque bueno pues porque llegue a lo mayor como al encontrar una, una agulla en un payar no pero bueno pues algún otro día seguramente vaya a Xixón y seguramente que por el muro de la playa de San Lorenzo y seguramente sienten aquel mismo banco a ver si de casualidad lo lo veo pasar eh? no nos parece pero bueno oye pues a lo mejor lo encuentro a lo mejor no bueno pues nada muy buenas Noche es un saludo muy grande a todos y especialmente a la gente que tuvo en el animado chat esta noche y prestó tuvo tuvo animado el chat eh? tuvo aquí tuvo aquí el, el, el, el policía este bueno no era un policía y eh? era un policía eh? y además un policía después convirtióse en un en un deje de guardia civil eh? deje de guardia civil Eh, animó mucho, animó mucho chat, ¿eh? un agradecimiento muy grande porque, ¿eh? porque voy aquí unos, unos ánimos tremendos a, ¿eh? a María y a Macetu, a los que ya sabéis, un beso muy gordo. A, eh, a un guardia civil besaludame no sé qué, entonces no, no lo beso, ¿eh? no lo beso. Pero bueno, en cualquier caso ya sabéis que.. Eh, un saludo muy grande para todos Y para todos los que estuvieron sintiendo En fuera a través del 107 O fuera a través del, eh, del tributo, doble, punto, radio, cuca, punto, or, y Un saludo también a todos los que eh, Lo sientan en diferido Una falta que sea sí, el 2 de marzo Podéis sentirlo cualquier otro día Bueno, venga Ya sabéis, fundamental La semana que viene otra vez aquí Y que no busco ya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 La misma manivela que mueve el engranaje De, de lunes, lunes a viernes, domingos y domingo, si festivos Hay tiempo que te queda para verlas venir E intentar discernir entre tanta morralla Que ya les vale de cuentos chinos y embuses oficiales y punto, punto final y mucho cuidadito Con hacer recordar quién fuera el delfín del cielo general porque ya da igual porque hoy los supuestos contestatarios Miren también, también de las arcas del Estado Rompe ya tu silencio, dale lectura que te dio primero Un a la disidencia